Buenos días, Cucharini. Un gusto. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien. Bueno. Oscar, yo estoy sorprendido por las declaraciones que hizo usted. Eh, contra Empatel, contra el gobierno provincial por el tema de la licencia de la telefonía. Eh, a ver la audiencia que no tiene idea de lo que estoy diciendo, si le puede explicar qué ha pasado. Bueno, yo no hablé contra. Sencillamente hice observaciones sobre proyectos incumplidos. Ah. Bien? Eh, no estoy contra Empatel, al contrario, mm. estoy contra los, estoy contra eh, o, o, o no observo con aprecio la, la marcha de Empatel frente a, a sus objetivos originarios, mm. eh, en la, porque todo comienza con las telecomunicaciones en la Pampa, sí. las telecomunicaciones en la Pampa, en la pelea por las telecomunicaciones ha sido y usted lo sabe muy bien, ha sido una pelea básicamente de las cooperativas. Sí. Y dentro del movimiento cooperativo diría con gran peso la CPE. Hemos peleado por Internet muchos años, con, con mucha oposición también, a veces de las grandes corporaciones, a veces del propio gobierno central, del sí. gobierno federal, del gobierno de Buenos Aires, del poder ejecutivo incluso. Eh, esa lucha se, se hizo más fuerte con, cuando quisimos dar la televisión por cable, mm -hmm. usted sabe que fue muy difícil esa pelea, hasta que finalmente por la ley de medios este, pudimos cumplir nuestro, nuestro objetivo y también en su momento por la telefonía fija. Pero la, las, las tecnologías cambiaron y la pelea que asumía la cooperativa en un cuarto objetivo era la telefonía celular. La telefonía celular es cada vez más importante, los celulares se han convertido en verdaderos centros de comunicación eh, a través de Internet, de modo tal que este, eh, está desplazando todos los otros soportes de, de telecomunicación, y mm. se concentran en el celular y la cantidad de dinero que se va de la pampa por pago del servicio de celulares, es extraordinario. ¿Me escucha usted? Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, Entonces, nosotros siempre bregamos, cuando estaba yo en la cooperativa, y eso no ha, no ha concluido, al contrario, permanece, eh, hemos bregado porque la telefonía celular quede en manos de los pamperanos, y que los enormes recursos que se van de la provincia eh, queden aquí, y que la mano de obra sea de aquí, lo mismo que hacen las cooperativas en los otros servicios. Claro. Es decir, preservar los, los recursos y generar una, un, digamos, un, una formación tecnológica de los pampeanos para que se puedan dar sus propios servicios de telecomunicaciones, que fuera de, del celular esos servicios este, están en manos casi, diríamos, de los pampeanos. Bueno, pero la, la, la, los celulares no. Entonces, eh, eh, a partir de esa situación, eh, en una reunión que se tuvo casi casual por una entrevista que iba a hacer el, el gobernador, ¿no? se planteó eh, la, la posibilidad de que cooperativas y, y gobierno provincial se integraran en, una, en, una, en un emprendimiento común para dar telefonía celular porque las inversiones eran grandes porque las las tratativas las, digamos, las reuniones que íbamos a tener que hacer en Buenos Aires para poder torcer el brazo a, a los oligopolios a las grandes empresas hablo de telefónica u otras iban a exigir una, un respaldo político muy grande es que surgió esa idea de integrar cooperativas y provincias en un proyecto común. Y a su vez, ver si podíamos integrar también otras provincias que tenían proyectos similares, a veces más avanzados, como el caso de San Luis, que este, hace muchos años que busca un, un, perfil, un perfil autónomo y provincial en las telecomunicaciones producto de esa concepción compartida entusiasta diría yo eh, es que surge en patel en patel nace para dar telefonía celular e integrar las redes y los proyectos con otras provincias como fue el caso de San Luis el caso de San Luis se avanzó se establecieron vínculos y se, se integraron las dos redes a través de un esfuerzo económico que se hizo Ese, esa integración esa conexión entre ambas redes se dio en, al sur de San Luis entre Ingeniero Foster y Arizona se conectaron las redes de San Luis con las de La Pampa se avanzó en, en un protocolo, digamos, de integración a través de, de un acuerdo, pacto que creo que se llamó Calden sí. en fin eh, hubo, hubo pasos decisivos, y, y, pero usted, sí. este, desde hace un tiempo, en, en Patel sobre todo, no se habla más de la telefonía celular, se insiste mucho en la conectividad, que es muy importante, y no estoy en contra de eso, al contrario, Con Por eso le decía que no estoy en contra. La conectividad de Internet en los pueblos sí. es algo muy, muy importante. y De hecho, nosotros cuando creamos nuestra empresa de, de Internet, eh, que era CPNET, sí. hace muchos años, uno de los primeros objetivos fue crear un, un, un, un, un centro de distribución de señal de Internet, Dialab era en ese entonces el, el, el, la, digamos, la tecnología, Para que otras eh, ciudades y pueblos de la provincia eh, también pudieran dar internet a través de las conexiones que tenía la cooperativa, la CPI, con, a nivel nacional. Y se creó un nodo informático, un nodo de internet que comunicó a muchos, a pueblos incluso lejanos, estoy hablando de, de Victorica, de Castel, de, de, hasta que llegamos a Intendente Alvear con ese nodo. Este, de comunicación por internet, es decir que las cooperativas se organizaron en su momento y se dieron a sí mismas el servicio de internet y establecieron la conectividad, con las dificultades que una tecnología incipiente trae. ¿no? Bueno, eso, esa, esa conectividad de internet hoy es, el, es lo que pregona y habla permanentemente en papel pero que en realidad es un trabajo que empezaron las cooperativas y nunca dejaron de hacer. Y, y pareciera ser que el objetivo hoy de Empatel es la conectividad en los pueblos. Si alguien me pregunta si estoy a favor de la, de la conectividad en los pueblos, el primero voy a decir soy yo, porque fue uno de los impulsores de eso. Sí. Pero esa, esa énfasis que hoy pone Empatel en la conectividad en los pueblos, de Internet, llevar fibra óptica y tecnología es lo que han estado haciendo las cooperativas pero desde hace décadas, ¿no? Oscar, es decir y, y usted, que... usted cuestiona que... No, ¿Me escucha sí Claro, ah, sí. sí. Ah, eh, usted cuestiona que no se avance de, de, de la misma forma eh, que se venía avanzando no. o que se está avanzando con el tema de la conectividad eh, con eh, el tema de la, de, de, de la telefonía celular. Exactamente, porque... <coughs> Si era para la conectividad en Internet, eso desde el punto de vista del gobierno provincial, esa, esa tarea la hacía Agua del Colorado. Claro. Mm. Y, y durante muchos años la hizo Agua del Colorado y perfectamente junto con las cooperativas que también lo estaban haciendo, podría haber sido así. Ahora, crear una empresa, una, una estructura burocrática, una tecnológica o técnica y, y política y con los costos que esos conlleva crear otra empresa paralela a Aguas del Colorado. Para hacer lo mismo que hacía Aguas del Colorado, que era establecer conectividad en los pueblos y avanzar con la fibra, no hacía falta crear una nueva empresa. Con Aguas del Colorado se estaba haciendo a nivel provincial junto con las cooperativas y eso podría haber seguido. En patente se creo por otra razón. Eh, Oscar, ¿y por qué cree que pasa esto? Que, que, que no se avanza con el tema de la seguridad. sigue habiendo Bueno, si, si se hablara, si, se, si tuviéramos noticias, si, si el gobierno dijera, mire, este proyecto eh, está avanzando o estamos colisionando contra dificultades que políticas o económicas, bueno, sabría responderle yo. Claro. Pero sobre esto no habla nadie, es lo que digo, no hay... No hay comunicación. ¿Qué pasó con el proyecto de dar telefonía celular a integrar a las provincias? ¿Qué pasó con ese proyecto que están, por el cual las cooperativas se integraron a Empatel? La integración de las cooperativas a Empatel y del gobierno a las cooperativas. El objetivo era dar telefonía celular. Es más había cooperativas como la nuestra que estaban empezando a analizar, a, a actuar como operadores móviles virtuales Este, que cedimos, dejamos de avanzar en ese proyecto. Hay cooperativas que lo están haciendo para, para apoyar enfáticamente en papel y avanzar en la telefonía celular. Bueno, de eso no se habla más en el gobierno provincial. Y para tener la telefonía celular se necesitan dos cosas, además de la integración de las cooperativas y la provincia. Primero, obtener la licencia como empresa prestadora sí. de servicios de telecomunicaciones, eso el Patel ya lo obtuvo. Y lo segundo y decisivo es tener la frecuencia. Yo pongo como ejemplo la radio. Usted para que una radio funcione necesita licencia por un lado y tener la frecuencia. Claro. De nada le sirve la licencia si no le dan la frecuencia. Mm. Bueno, esto es igual. El Patel necesita la licencia que ya lo obtuvo y la frecuencia para que cooperativas y provincias podamos dar telefonía celular en competencia y mantener esos recursos en la provincia. ¿Falta ese paso bueno, entonces? ¿Falta la frecuencia? Ese paso falta y no hay, no hay nada, no, no parece haber ningún movimiento al respecto, mm. no hay comunicaciones de los representantes de la provincia, por lo menos, yo ya no estoy a cargo de la cooperativa, no soy el responsable, pero uno está más o menos enterado, sí. y no, no hay, este, digamos, mayores avances en eso, no hay entusiasmo, por lo menos no vemos, sí vemos que esta empresa en papel sigue haciendo lo mismo que hacía Agua del Colorado, pero con mayores costos, porque ahora se ha creado una empresa paralela, claro. con directorios y todo eso, y bueno, yo digo, pero para eso, digamos, seguimos como estábamos, ¿no? Claro. si no vamos a dar teleponía celular. Esa es el, la objeción, por eso lo digo, no estoy en contra. No, no, no, claro. Exento objeciones uh -huh. al olvido de los objetivos para los cuales se creó en papel los objetivos básicos del de papel Oscar, Entonces, ¿y, la, ¿y la Pampa digo, tiene un representante ante la INACOM? Bueno, por eso es... mismo se, se, se, me, me, me hago yo la misma pregunta. Si tenemos un representante en la INACOM, uh -huh. Este, ¿En qué, qué, qué hay sobre las licencias? ¿Qué, ¿En qué se avanza, no se avanza? ¿Por qué no se dice nada al respecto? ¿Por qué en Batel eh, eh, eh, o, o, o, o Agua del o el gobierno, no sé quién, comunica en qué grado de avance tiene eso? ¿Cómo está ese proyecto que justificó la creación de Batel? Porque uno que está relacionado con el movimiento cooperativo, nadie sabe nada sobre las frecuencias en lo que se, esté, se pueda estar peleando eh, a nivel nacional por obtener esa frecuencia. Esa frecuencia está muy disputada porque las frecuencias remanentes que ha quedado este, después de haberle dado frecuencias en su momento a Telecom, a Claro y a Telefónica, había un cuarto de, de, de ese espectro que se le había dado en su momento a Vilas Manzano, que no pudieron pagarlo, se lo reintegraron al Estado y, y quedó en manos del Estado y el Estado en ese momento había señalado que a ese espectro iba a pasar a las manos cooperativas y a manos de empresas nacionales. Por lo menos se iba a hablar de que esa, eso se iba a reservar para proyectos, eh, de, de, de, de, digamos, de, sobre todo de empresas en, en en crecimiento como son las cooperativas y algunas privadas. Claro. Después no se avanzó más sobre eso, ese, ese cuarto de espectro sigue estando allí, no ha sido asignado, no se llama concurso, nadie sabe qué va a pasar con esto, así que eso es lo que... Y nadie, nadie habla, ni del gobierno nacional, ni del gobierno provincial. Evidentemente es una hipótesis, hay una gran presión, ...sobre esas, esas frecuencias de parte de las multinacionales... ...porque justamente son frecuencias altas... ...y son las más aptas para la, los celulares de quinta generación. Ah. Entonces esas frecuencias son muy apetecidas... ...y, y yo creo que este, nadie quiere decir... ...que el gobierno no toma decisiones al respecto por presiones económicas o políticas, o presiones internacionales incluso, sí, sí. y que ese proyecto original de que esas frecuencias fueran a manos de empresas cooperativas, u otras pero de carácter nacional, ha sido postergado, abandonado, ralentizado. Yo no sé, porque esa es la, la, la queja. Nadie dice nada sobre las frecuencias, ni a nivel provincial, ni a nivel nacional. Y si no tenemos frecuencia en Patel, es un cascarón vacío. Porque lo que hace en Patel lo podría seguir haber seguido haciendo agua en el Colorado. Y las cooperativas quedamos esperando detrás del vidrio, con añata contra el vidrio. Eso es, en definitiva, mi objeción con no. la situación actual. Bien, me ha quedado claro entonces, eh, desde el inicio, eh, cuál era la, la, la, la cuestión que usted reclamaba, eh, que haya más celeridad con el tema de la frecuencia. Eh, sí, para... no sé después de que se firmó el acuerdo con San Luis, en qué se avanzó, mm. tampoco sobre eso sabemos nada, Creo mm. cuáles son los proyectos que hay, las inversiones previstas, que, cuál es el, el, el, el horizonte en la integración en las telecomunicaciones entre San Luis y La Pampa a partir de ese, de ese acuerdo que se firmó. ¿Usted sabe algo al respecto? No, no, no. no bueno, no. yo tampoco. Bueno vamos, Entonces, a, vamos a tratar de averiguar con algún funcionario. Bueno, sería, haría un gran sí. favor a la comunidad cooperativa y a la comunidad en general, si logra obtener información. Sí, de... somos interesados sí. también en esto porque, bueno, estamos cansados de, claro, Movistar... Eh, Pero por personal, supuesto, eh... ustedes lo sufren. Sí, más vale. Sí, Además, sí. los costos que siempre... Sí. Además, son empresas que no respetan el gobierno, por ejemplo, declara esencial sí. a, a Internet, establece tarifas para que sea accesible a toda la comunidad argentina, a tarifas razonables, porque ahora son digamos, esas tarifas las fija el Estado. Claro, de... sí, sí, pasaron a ser un servicio y, público. Y, en, mm. y estas grandes empresas ponen cautelares mm. y cobran siguen cobrando lo que ellas creen que tienen que cobrar, que es mucho, mm. y no respetan la voluntad del Estado a través de esas cautelares. Mm. Entonces, a, a, a, si no respetan al Estado en cosas pequeñas, yo me imagino lo que debe ser en cuestiones grandes cuando están peleando por las frecuencias esas que están disponibles. Claro. Es decir, se pasan todo por encima, por no decir sí. algo más abajo de la cintura. Este, no, entonces, si, si la cuestión es que no vamos a tener frecuencia porque el Estado no tiene espaldas para resistir las presiones de las grandes corporaciones, enteremos hoy y avancemos en otra dirección. Si vamos a tener la frecuencia, digámoslo, pero... El silencio no es lo más saludable para una integración a mi juicio, porque yo hablo en mi nombre, no hablo en nombre de la cooperativa. Yo ya no soy una autoridad de la cooperativa. Eh, digamos, bueno, si, si lo que vamos a hacer es tener frecuencia, avancemos. Si no vamos a tener frecuencia, dejemos en libertad a quienes integramos el papel para declarar, por otro lado, las, las, las formas de a ver si obtenemos frecuencia Este, nosotros la televisión por cable prácticamente la obtuvimos sin que fuera necesario el concurso de la provincia ni presiones de ese tipo, aunque hubo ayuda de algunos funcionarios provinciales este, eh, digamos que, que comprendieron el valor de que la televisión por cable estuviera en manos de la operativa. Pero bueno, hoy sobre las frecuencias hay un gran silencio. Bien, Oscar, eh, muchísimas gracias. Eh, como no, siempre. al contrario, eh. un abrazo para ustedes, los de Radio Caracol.